Houston, Houston, ¿me escuchan? Houston Afirmativo, afirmativo, continuamos el viaje you... Cósmica, por la 106.3 Buenas noches a todos, a todas y a todes. Estamos en un programa más de Cósmica, este programa de radio que hace relativamente poco que está en el aire de Radio Nauta, la 106.3. Estamos aquí en el Centro Social y Cultural y Político. Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Eh, Quienes habla es Cristian Prieto. Estamos en este programa y faltan faltan algunos compañeros y compañeros en esta transmisión del día de la fecha. Vamos a eh, recordar que en estos últimos programas estuvieron Karina Orqueda y también eh, Juan Sebastián Jaramillo, nuestro compañero colombiano. Eh, que estuvieron haciendo el aire de Cósmica, este programa, eh, este programa cósmico universal, eh, sin raza, sin sexo, sin género. Hoy, miércoles 23 de noviembre, ya estamos llegando... Al final de este año 2016, este programa que quiso bueno, eh, dialogar, eh, poner en tensión muchas eh, cuestiones relacionadas no solamente eh, al cosmos, sino también a las cuestiones denominadas de género con mucha problemática que hubo este año y con mucha visibilización que hubo este año tanto con el paro de mujeres del 19 de octubre... Eh, el Ni Una Menos también de este año que fue tam eh, también importante y muchas cuestiones como también la visibilización de la comunidad trans, travesti y transexual de Argentina y Latinoamérica eh, y, bueno, y todas las temáticas que estuvimos dando vueltas por este, por este programa vamos a agradecerle que está ahí eh, Pablo, nuestro o, operator ahí con eh, siempre bancándonos y haciendo, y haciendo posible el aire de Cósmica también hoy nos acompaña Joaquín un compañero para hacer la producción del programa, estamos aquí en la 106.3, mandamos saludos a todos y a todas que nos escuchan por muchas maneras es la 106.3 aquí en la ciudad de La Plata y también nos escuchan por radionauta.com.ar nuestra página de Facebook Es cósmica. Ahí pueden ir escuchando los programas que ya hemos emitido. Y también se pueden escuchar los programas anteriores en radionauta.com.ar. Hoy vamos a estar hablando de, de muchas cuestiones. Primero, eh, vamos a recordar que este sábado 26 de noviembre se realiza en la ciudad de Buenos Aires la 25 marcha del orgullo LGTTB, La marcha del orgullo gay. Vamos a estar hablando con algunos de sus protagonistas de hace. 25 años, cómo fue esa historia, cómo se pudo empezar a hablar de orgullo en nuestro país eh, para hablar de orgullo en nuestro país no se eh, puede esquivar el nombre de Carlos Jauregui, un militante un activista reconocido de la diversidad sexual y también Eh, fue alguien importante también en la coalición con otras organizaciones, tanto de derechos humanos como organizaciones políticas. Eh, así que estaremos hablando seguramente más adelante con Gustavo Pecoraro, un eh, activista LGTB y también periodista, escritor. Y bueno, después vamos a pedirle a él que se presente. También vamos a estar hablando eh, con compañeras que van a estar eh, en la columna Eh, orgullo en lucha en esta marcha del próximo sábado. Eh, una propuesta que hay para marchar todos juntos, juntas y juntes, este a 25 marcha, 25 años de orgullo en nuestro país, también podemos dar muchas noticias que tienen relación a lo que hemos tratado en muchos de nuestros programas eh, ayer estuvo Reina Marás dando testimonio esta compañera que bueno había sido detenida y que no le daban a alguien que pueda eh, de, garantizar la justicia a nuestro país, también vamos a estar hablando sobre eso y también sobre una buena noticia que fue la libertad o por lo menos la notificación de la libertad de Claudia Córdoba esta compañera trans de la Ciudad de la Plata eh, que fuera bueno que estuvo más de dos años presa Eh, con un fallo totalmente transfóbico eh, y xenofóbico, recordemos acá en la ciudad de La Plata y ayer una de, de las organizaciones que pedía su libertad o trans estuvo festejando la notificación de la libertad de Claudia Córdoba, también vamos a estar hablando de eso y también es un mes de muchas fechas importantes como el 25, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que es este 25 eh, de noviembre, que aquí en la ciudad de La Plata y en muchas ciudades se van a estar armando movilizaciones al respecto. Y también mañana 24 de noviembre, Es el primer gritazo trans traba, eh, sudaca. El gritazo por eh, las eh, situaciones de violencia que viven repetidamente eh, las compañeras trans travestis y transexuales en nuestro país. Vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a estar compartiendo música. Les recordamos que estamos en la 106.3. Eh, que este programa es cósmica. Eh, nos pueden hablar por todas las redes sociales buscando cósmica. El programa de radio en la 106.3. Vamos a relajar a primera parte del programa con un tema musical y ya volvemos. I walk a tight rope and live with the high hope that somehow we still feel the same. Catastrophe, test to quietly telling me we'll confess that Real para la playa en solo dos pasos? ¿Cómo? 1. Tener un cuerpo. 2. Ir a la playa. Por un verano donde nuestros cuerpos sean libres. Podrá participar en la instrucción de los estereotipos de belleza del entropatercó todas aquellas personas sin importar que no sexual condición sin interesadas en luchar por la libertad de existencia de todos los cuerpos. Sus modelos de belleza nos queman la cabeza. La policía de los cuerpos, ni cabida. Arte al ataque Espacio de Cultura del Frente Popular, varios afichan corriente nacional. 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra las Violencias Hacia las Mujeres. Seguimos en Cósmica, este programa que sale por la 106.3, este programa sin sexo, sin género, sin raza. Y como decíamos al comienzo, vamos a estar hablando de la marcha del orgullo LGTBI en Argentina. Y para eso eh, queríamos compartir con todos ustedes eh, una entrevista con Gustavo Pecoraro, que es periodista y activista LGTBI. Eh, que estás, ¿Estás ahí, no, Gustavo? Estoy acá, sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien, acá estamos. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Y nada, bueno, te presenté como periodista y activista. Nada, y queríamos compartir con vos y que compartas con la audiencia un poco que eh, bueno esto de la marcha del orgullo cómo comenzó la marcha del orgullo vos fuiste eh, también protagonista de las primeras marchas y queríamos que bueno que nos compartieras un poco cómo fue esa primera marcha cómo fue eh, convocándose cuáles eran las ideas que se iban tirando alrededor de la primera marcha del orgullo en Argentina bueno eh, primero quiero decir que hay un hecho político claro que es que hace un cuarto de siglo que se hacen las marchas del orgullo LGTBIQ, como se llaman ahora, las sí. marchas del orgullo, como se comenzaron a denominar en el año 92. Yo en ese momento militaba en la organización es por Hechos Civiles, que fue una de las eh, convocantes, junto con otras siete organizaciones, de esa primera marcha, el, que se hizo el 3 de julio de 1992. En esa época se hacía en invierno. Claro. <coughs> Perdón. Y... Eh, la, la, la idea de convocar una marcha en esos momentos era, eh, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires vivíamos bajo un estado donde eh, la policía tenía eh, instrumentos legales para detenernos, detener a, a, a gente de nuestro colectivo, eh, no solo en la vía pública, sino también en los lugares de ocio, los la, la ley de averiguación de antecedentes y los edictos policiales eh, que daban un marco legal eh, para, para que la policía, eh, como voy a repetir, no solo detenía la calle, sino que entraba a los bares, a los boliches, y se llevaba a la gente. Eh, realmente era una situación eh, que por ahí eh, eh, inimaginable en el momento en el que estamos viviendo ahora, cuando dentro de un marco de legalidad hay ciertos lugares que están como entre comillas protegidos, Exacto. pero sí es cierto... Que, eh, que, bueno, que, que a pesar de que eso no ocurre hay otra hay otro escalada de violencia institucional que está más ligado a, a sectores de nuestro colectivo eh, y en ese sentido me parece que la marcha sigue cobrando una vigencia importantísima. Son diferentes marcos políticos y sociales eh, y diferentes por ahí formas de, de encarar la marcha. Bueno, a repetir Para mí lo más importante es que hace un cuarto de siglo nuestra comunidad eh, sigue haciendo una marcha. La primera marcha fue una marcha muy chica Una marcha bastante solitaria, que eh, yo venía de, un, de la militancia, estaba en la militancia de izquierda en esos momentos claro. y acostumbrados a las marchas de los derechos humanos y las marchas este, por distintos reclamos. La verdad que a mí me había parecido una marchita insignificante, pero bueno, ahí operó ¿no? la inteligencia política de Carlos Jauri, el recuerdo de esa mal recuerdo. Este, el recuerdo es que en esa marcha él dijo eh, algo como planteando que, bueno, éramos pocos, pero que lo importante es que habíamos ido y que año tras año se iban a seguir haciendo las marchas y que esto se iba a ir fortaleciendo, una visión muy muy clara hasta llegar a los días de hoy donde la marcha transcurre desde otros lugares, ¿no? Desde otros desde otros distintos lugares. Gustavo, las crónicas dicen que muchos en esta primera marcha que vos acabas de mencionar eh, marcharon con caretas, ¿no? Hmm. Eh, sí, eh, había un hecho concreto que era el tema de la visibilidad. Claro. Eh, eh, algunas, algunas personas eh, no teníamos dificultades en ese sentido, pero había muchas otras eh, compañeras y compañeros muy importantes de nuestro colectivo que puedo nombrar. Recuerdo en esa primer marcha, por ejemplo, Claudina Amarel que fue la compañera de ISEFUCOA durante 20 años, que era docente, marchó este, con una máscara, Incluso César Siglute, que en esos momentos también estaba en una situación laboral complicada, eh, eh, bueno, utilizó este tema de las máscaras, porque el tema de la máscara es que en esas marchas, eh, por, o sea, no sabíamos qué iba a suceder con esas primeras marchas, ¿no? O sea, nosotros nos largábamos a la calle y en el momento y en, en una situación donde incluso la policía tenía la posibilidad de, de detenernos. Claro. Este, o eh, haciendo tan pocos que, no sé, grupos de personas nos agredieran. La verdad que no teníamos mucha idea de lo que podía suceder. Y, y eso corría peligro, eh, corría la, el, el, el peligro a las personas el, el, en cuestiones laborales, en cuestiones familiares también, porque mucha gente quería ir a la marcha, pero por ahí estaba en el armario, y, y bueno, después verse en medio de televisión, verse en una foto de un diario, en esos momentos eh, los medios no tocaban los temas, el, el tema de nuestro colectivo de una manera... O, o lo tocaba muy mal, para no decir que ahora se toca bien, sino digamos, lo tocaba pésimamente, ¿viste? entonces me parece que, eh, o sea, eso exponía a, a muchas personas que todavía estaban en el armario, que tenían que cuidar su intimidad, a un peligro laboral, familiar, incluso eh, un peligro que tenga que ver con vivir en un, en un edificio con, con gente homofóbica, eh, eso, era, eso era el criterio de la marcha, era realmente... El, eh, el, la, lo que se batallaba y sobre todo Carlos Jaure batallaba por el tema de la visibilidad era casualmente por eso bueno, salgamos a la calle eh, pero también sentámonos los orgullosos y podamos ir a cara descubierta Fue claro. un proceso, no fue tan fácil. No, seguramente. Vos mencionaste ya varias veces, Gustavo, a Carlos Jauregui. Carlos <risa> Jauregui, una, bueno, una activista eh, que empezamos a recordar y, y más aún este año se está haciendo como más reconocible, más visible. Eh, digamos, por por ejemplo, por el documental que hace poquito se estrenó, El puto inolvidable, del cual formas parte. Y también eh, del libro que van a presentar y que van a, a, a dar a conocer este el sábado Acá Estamos, Carlos Jauregui, sexualidad y política en Argentina. ¿Cuál es la importancia de hacer memoria de, de Carlos Jauregui? A, a 40 años, por ejemplo, del golpe de Estado, a 25 años de la primera marcha del Orgullo y en este contexto. Bueno, eh, desde mi, mi, mi, la importancia que tiene para mí no solo es personal, sino también es política. Carlos hace 20 años que murió Eh, y me parece que, que no, no solo es recordar la importancia política que tuvo Carlos en, la, en los orígenes de la construcción de nuestro colectivo después de la recuperación de la democracia, sino que yo creo que es importantísimo eh, reconocer y honrar a ese activismo de los 80 y los 90, que como te explicaba recién, no solo tenía que luchar contra la policía, Eh, contra las detenciones arbitrarias, contra las leyes de averiguación de antecedentes y los edictos policiales, sino que también le tuvo que poner el cuerpo al SIDA, que masacró a nuestro colectivo, sobre todo a los, a los amigos, compañeros homosexuales, a los amantes, a nuestros novios, a nuestros compañeros de militancia. Creo que también hay que tener una mirada eh, un poco más... Eh, un poco más, si se quiere, eh, eh, eh, de, de compasión para un momento, no esa palabra, pero bueno, vos me entendés, sí, ¿no? se como, una, como sí, una mirada sí, sí. un poco más benévola eh, para un activismo que que bueno que no solo tenía que pensar cómo sacarse de encima la cana, sino que teníamos que pensar además qué mierda íbamos a hacer con el VIH en nuestros cuerpos, porque hasta el 96 no hubo cócteles antirretrovirales Exacto. los médicos con nuestros cuerpos lo que hacían era en algunos casos experimentar en otros casos hacer lo que se podía entonces creo que también hay un, una, una huella de, en esos años, en ese activismo que tiene que ver con el VIH que por ahí no se, no se a veces se mira al activismo de esa época, se mira a Carlos Jaure y se mira a otros compañeros porque atrás de Carlos había sí, sí. muchos compañeros y se los, se los mira desde hoy claro Y es complicado mirarlo desde hoy, porque hoy hay un montón de otras cosas. Hoy hay posibilidades de controlar eh, el VIH, hay posibilidades de legales, eh, eh, muchos recursos legales, también hay posibilidades de en una, en una, formar parte de una cátedra de género en una universidad, o, o tener una beca de un CONICET que pueda investigar el tema de la disidencia, o el tema de la teoría queer. En esa sí, época sí. no había Entonces, hay que tener una mirada un poquito más benévola, no digo eh, enamorarse de esa militancia, pero sí tener una contemplación sobre el marco social y político que nos movíamos en los 80 y hasta muy pasados los 90, mucho después de Carlos. Eh, recordemos que Carlos murió en el año 96 y 10 días después de su muerte se logró el primer, el primer triunfo legal que tuvo nuestro, nuestro colectivo legal, a la que sentó su jurisprudencia, que fue la cláusula antidiscriminatoria en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 11 que casualmente redactó Carlos con el doctor Marcelo Feldman, y que es la cláusula antidiscriminatoria, que por primera vez en el país ah, utilizaba la orientación sexual como causal de discriminación. De discriminación, claramente. Carlos ni siquiera, ni siquiera tuvo la oportunidad de disfrutar eso. Entonces, yo entiendo que está buenísimo, que, que todo el mundo pueda revisar y armar teorías y hablar de la disidencia y demás, pero una mirada benévola hacia... El puto que estuvo hace 30 años peleándolo en la calle no está mal, ¿no? Totalmente. Y yo te iba a preguntar también que cuando uno habla de la figura de Carlos Jaure, también habla, eh, no sé si pensar lo mismo, pero también para que nos cuentes, también de alguien que hizo como una conexión entre, digamos, la, el intento de la visibilidad eh, en aquellos años y también un intento de coalición con organizaciones de derechos humanos que era bastante complicado, ¿no? Claro, porque, eh, a ver, la, la, las dos experiencias más importantes, o sea, la experiencia previa a la Comunidad Homosexual Argentina y a Gays por Hechos Civiles también, y a la experiencia de lo que era Carlos Jauri y su grupo, por llamarlo de alguna manera, fue el FLH. Claro. El FLH eh, tuvo una gran diferencia con, con, con, porque, porque, otra vez, el marco político en que se movió el FLH no permitía la visibilidad de los compañeros, fue una, fue una organización mucho más marginal, Cuando, cuando vuelve la cuando el, con el retorno de la democracia hay una vanguardia que, que también es formada parte por el colectivo LGTBI y, y en, esa van, en esa ola de la vanguardia democrática es donde aparece Carlos Jaurey. entonces el hecho de de, de de la visibilidad de la visibilidad era un, una, Carlos lo dice, es la herramienta más importante que tenemos para pelear por nuestros derechos entonces esa era, esa era la... la por ahí lo novedoso que tenía que ver, y lo novedoso que también eh, interpelaba no solo a los organismos de derechos humanos, que eran para nosotros nuestros aliados naturales, sino también a los partidos políticos, claro. a los de derecha, a los de centro, o sea, bueno, en ese momento los grandes partidos eran la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, este, y después estaban los partidos de izquierda, Partido Intransigente, el MAS, etc. Fue una, fue una, fue una relación... De, o sea, muy difícil, porque al principio eh, costó muchísimo este, que, que nos vieran como actores políticos, como eh, un movimiento social con una demanda, y también con una importancia política acompañar nuestras demandas. Al principio, eh, uno siempre dice que bueno teníamos que luchar contra la derecha, pero, eh, que nos, nos planteaba que éramos unos, unos antinaturales y no sé qué, pero también teníamos que luchar contra la izquierda, que planteaba que éramos la decadencia burguesa, burguesa. del capitalismo. Claro. Entonces, nada, o sea, yo entiendo, o sea, eh, Yo siempre digo, siempre, siempre me preguntan, ¿no?, de esta cosa de, ¿qué, te, ¿qué pensás vos de los partidos políticos? Yo digo siempre que ahora es como una cosa... Todo el mundo tiene un área de la diversidad. Claro, claro. Todo, todo el mundo opina sobre, ¿no?, las cuestiones de, de género, de todos tratan de ser políticamente correctos y no sé qué cosa. Bueno, hay una historia con respecto a esta experiencia. Y yo siempre digo, bueno, bienvenidos... Y bienvenidas los partidos políticos, pero los que manejamos la agenda del colectivo somos los putos, las tortas y las trabas. Ustedes a escuchar y acompañar. O sea que en los últimos años, no, no por el kirchnerismo, ¿eh? todos los partidos políticos se metieron en nuestro colectivo, se metieron en nuestra comunidad, se metieron en la Comisión Organizada de la Marcha del Orgullo, en nuestras agendas. Entonces las, las demandas empiezan, empiezan como a distorsionarse. Este, empiezan como a, ¿no? a como devolver favores a ciertos partidos o a ciertos otros partidos y en el fondo somos los putos, las tortas y las, y las trabas las que tenemos que hacer nuestra demanda y quien nos quiera acompañar nos acompañe, pero no podemos estar esperando a pensarnos a pensarnos sobre qué necesitamos este, con respecto a, la, a, la, a las agendas que tengan los partidos políticos si no ocurre lo que pasó el año pasado en la Comisión organizadora de la Marcha, en la Marcha o lo que lo que ocurre hoy, claro. este año, ¿no? Sí, sí, sí. En vez de estar la gente planteando, llenemos la, la. redoblemos o doblemos la cantidad de personas que fue el año pasado, porque la violencia institucional y la violencia hacia, hacia nuestro colectivo, fundamentalmente hacia las compañías trans transexuales, es cada vez peor, porque si hubiera do el doble de personas, sería más fácil presionar para el cupo laboral trans, Exacto. porque si hubiera el doble de personas sería más importante. Este, que nadie quisiera joder con el tema de, la, de garantizar libremente la medicación para el VIH. No, estamos discutiendo si está bien o no Milagro Sala. Exacto. Cuando sí, por supuesto sí. todo el mundo está o a sea, Todos quienes nos consideramos militantes o activistas tenemos que estar a favor de la libertad de Milagro Sala. Está todo medio como mezcladito. Creo que me fui un poquito de tema. Perdón. No, está bien. Te quería hacer una última pregunta, pero que tiene relación también cuando, no solamente con la figura de Carlos Jauregui, sino también eh, este, esta nueva agenda, justamente que estamos hablando de la agenda de, ¿cómo es esto, o cómo ves vos, digamos, con el, el laburo que venías haciendo, eh, ¿cómo vendrían hacer o deberían ser o, o podemos charlar las políticas de memoria de nuestra propia comunidad vos como la ves eso te lo pregunta vos justamente como también partícipe del proyecto eh, digamos para que eh, una estación del sub te llegue el nombre de Carlos Jauregui, no solamente el documental digamos bueno eh, porque también de repente estamos hablando de hacer memoria de nuestros compañeros de nuestro activismo eh, y no es cosa menor ¿no? Claro, hacer memoria de nuestro activismo y también apropiarse del espacio público, ¿no? Eh, yo, ayer defendimos en audiencia pública el proyecto de la estación Carlos Jauregui. Eh, para mí es un logro impresionante eh, que tiene que ver, hay muchos factores que tienen que ver con este logro, ¿no? Eh, primero, eh, en política nadie te regala nada. Esto es un logro... ...de los 50 años de activismo que tiene nuestro, nuestro colectivo, punto uno. Punto dos es un logro de la figura inconmensurable e importantísima... ...que fue Carlos Jauri, hace 20 años que se murió. hace tres días. Uh -huh. Hace 20 años que se murió Carlos y hubo que reconstruir la memoria... ...sobre Carlos y sobre el activismo de los 80 y los 90... ...para que se volviera a hablar de él. Pero claro, se volvió a hablar de Carlos Jauri. De semejante figura. Y luego... Yo tengo una posición personal, será por mi edad, será porque vengo del activismo de esa época, para mí los compañeros y las compañeras que se perdieron son una pérdida inconmensurable, sean o no compañeros de los que yo haya sido amigo. A mí me parece que un colectivo como el nuestro, una comunidad, o como queramos llamarlo, un movimiento, como queramos llamarlo, no se puede dar el lujo de perder compañeros y compañeras porque nosotros tenemos que ser cada vez más y porque tenemos que estar defendiéndonos y avanzando. Entonces, a mí me parece que la, la política de la memoria es muy importante. ¿Vos, sabés, vos, bueno, vos me conocés, sabés que yo volví en el país en el 2010, después de muchos años de estar afuera, y a Carlos no se lo nombraba. No se lo nombraba, ¿no? No se lo nombraba, se lo nombraba muy elitistamente, y por supuesto estaba el recuerdo en los compañeros que lo conocieron y demás. Pero a Carlos no se lo nombraba, como no se nombraba a muchos otros compañeros de aquella época y anteriores. Entonces, yo sí, ahí sí me reconozco como un tipo con una cierta tenacidad para volver a poner a Carlos este, en, cierta, en cierta discusión, eh, y este año, como se cumplían 20 años, yo ya desde, a partir del año pasado venía proyectando que con la jornada y solamente me iban a alcanzar, y bueno, eh, fue el proyecto de la estación que además de tener un, un apoyo político en la ciudad, tuvo un apoyo popular muy importante, encabezado por Estela de Carlotto, por Nora Cortiñas, por Adolfo Pérez Esquivel y un montón, montonazo de figuras de todos los ámbitos. Pero además está lo otro que tiene que ver con la cosa personal. Carlos era mi amigo y fue mi compañero muchos años de militancia, este, y, y yo lo reviso. Desde el punto de vista de la importancia política para la época, pero también de la importancia política para mí. Porque yo creo que Carlos me sigue formando cada día con su, con su inteligencia y con su visión, viste, adelantadísima para una época. Sí, totalmente. Y además con una cosa que a mí me gusta, me gusta resaltar de Carlos. Él vivió una época súper difícil. Padeció de todo. Y para él era un tipo que. Era, o sea, sus, sus necesidades básicas eran muy mínimas y tenía esta cosa de la generosidad militante, ¿no? No voy a decir que todo el activismo es así, pero sí, sí, sí. habría que aprender un poco más. Un vez. poquito de eso. Un hablar. poquito, porque a mí, yo, yo, o sea, yo ni, ni siquiera me considero un militante ahora, me estoy más en un lugar como de activista comunicacional o por ahí desde ese lugar, acompañando ciertos procesos, analizando, no sé qué, no sé qué hay. Otros militantes, otros, otros nuevos militantes uh -huh. que le están poniendo el cuerpo, que están proponiendo nuevas, nuevas demandas, nuevas, nuevas líneas de, de acción, que me parecen geniales. Eh, yo siempre digo analicemos, este, pensemos, eh, siempre desde un lugar donde la propuesta que vos tirás no es la certeza, es otra propuesta. Entonces desde ese lugar, desde la no certeza, pero sí desde la voluntad, se logran más cosas que más, más cosas eh, entre todas y entre todos que esta cosa de, bueno, nuestra verdad es la verdad. Sí, totalmente. A mí eso no me sirve. Yo eh, veo con simpatía muchos espacios, por ejemplo, la colectiva Lona Berkins, me interesa, me interesa el espacio, lo miro, participo en algunas marchas con, con, con la colectiva, o por ejemplo, mañana, el sábado, perdón. Voy a ir a la columna, no es mi nombre, ¿no? este, la columna Orgullo, no me acuerdo. Orgullo, no me acuerdo, Orgullo cómo, en lucha. Orgullo en lucha, Orgullo. Voy a, voy, quiero estar un rato ahí porque me parece que son fenómenos muy interesantes para acompañar, pero no creo que sean los únicos fenómenos. Y, y, y, y me parece que también está buenísimo que no estemos ciertas personas ahí porque los compañeros nuevos, las compañeras nuevas que tiran las nuevas propuestas también tienen que hacer su experiencia. Sí, totalmente. Su experiencia como referentes y su experiencia como dirigentes y su experiencia de sostener también eso. Y está buenísimo que aparezcan nuevos nombres y, y nuevas personas y nuevas propuestas, siempre con, con, mirando esta cosa de tratando de tener el criterio de, bueno, yo tiro una idea y ahí puede haber otro u otra que me tire otra. Y ahí está la idea de debatir entre todos a ver qué sale, ¿no? Sí, la idea de lo colectivo, digamos. <ríe> el sí, la, la idea el de lo colectivo y la idea también, pues, o sea, la idea también de poder entender que lo que vos decís puede ser modificado por Exacto. otra opinión. Y Exacto. no está mal, porque nadie, o sea, niño, yo tengo 51 años, empecé a meditar en, en la Chan en el 84 y sigo aprendiendo. Porque hay o sea, eh, Un pibe te puede tirar una, una, una propuesta de mirar algo que vos pensabas de una manera durante muchos años y te dice, no, pero es así para mí. Y ahí te cambió la cabeza. Y no pasa nada. Si total hay más tiempo. Totalmente. Totalmente. Gustavo, muchísimas gracias por todo este tiempo compartido, teníamos muchas ganas de bueno, de poder eh, hacer un poco de genealogía también de esto, como justamente compartiste con nosotros y nosotras aquí al aire de Radio Nauta, y nos mm. estaremos viendo ahí en, en las calles La el, sí, el te sábado. ¿Puedo tirar un par de chivitos? Obvio, claro. Bien? Primero, con respecto al libro. Sí. El libro se llama Acá estamos, Carlos Jauro y sexualidad y política en la Argentina. Es un libro editado por la legislatura y por lo tanto es de distribución gratuita. Ah, mira, No se va a cobrar. Y Eso es un dato. Escribimos 13 compañeros de Carlos, entre los que está Héctor Anavitarte, Ilse Fuscoa, César Sigliuti, bueno, está Ernesto Mechia, Mario Pecheni, bueno, estoy yo, Alejandro Modarelli. Es un libro que además trae textos inéditos de Carlos, Cinco de sus notas publicadas en medios y un archivo fotográfico, y de vos que te gusta la genealogía y la memoria, un archivo fotográfico, algunas cosas inéditas y mucho artículo de prensa de la época. Gustavo, y tenemos una idea de cantidad de, de, de, de, de la edición. Eh, como... Es una edición grande y es un ah. libro de 400 páginas. Ah, bien. Sí, y la idea a mí me gusta como símbolo que sea gratuito y además va a haber una versión digital para que la gente se lo baje. oh qué bueno. Eso es una idea que a mí me gustó mucho desde el principio, eh, porque es un libro institucional, entonces no se puede cobrar. Está bien. Y, y todo lo que por ahí este, implica la cosa institucional, se, para mí se solventa por el hecho de, de distribución gratuita que va a llegar a las escuelas, a bibliotecas y demás. Y después, con respecto a la película, sí. a decir dos cosas. Con respecto a la película, el sábado 3 de diciembre, varones antipatriarcales del Cava organiza una proyección en el INPA, en, eh, en la fábrica recuperada ahí en Querandíes a las 8 de la noche, con entrada gratuita. Buenísimo. Por último, vayan, marchemos, si no nos gustan las consignas, levantemos otro, Levantemos no nos otras. No dejemos la calle sin nuestra presencia. Exactamente. Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo compartido, un abrazo grande, y nos estamos encontrando ahí. Dale, un abrazo, y, y gracias por, por tenerme en cuenta. De nada estábamos, eh, estuvimos conversando con Gustavo Pecoraro periodista y activista LGTBI que nos contaba un poco de la genealogía, del principio de la primer marcha del Orgullo, allá por el año 92 en nuestro país, y también este año se cumplen 25 años que se está marchando, que se está visibilizando la comunidad vamos a decirle LGTBIQP agregamosle todas las palabras que querramos, estamos hablando de orgullo, estamos hablando de disidencia estamos hablando de diversidad, este Sábado 26 del 11 es la marcha número eh, 25 en la historia de nuestro país. Así que ahí estuvimos haciendo un poco de historia con Gustavo Pecoraro desde Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos con más música y ya volvemos. como para este miércoles a las 22 horas Cosmica. Cósmica Escucha Cósmica La aldea global en llamas La tensión que crea la disonancia que crea la disonancia pide psicológicamente psicológicamente su resolución Radionauta Sonido disonante Revista La Pulseada de Noviembre. La historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Sábado 26 de noviembre Desde las 10 de la noche Lucas Vanza presenta Pescado 2 completo Junto a Ernesto Alaimo Pablo Bianchetto Agustín Araneda Rogers Y Gastón Paganini Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11 Alica no está sola En pocos días culmina un proceso judicial histórico contra la trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Ushuaia. Los jueces Ana María D'Alessio, Luis Alberto Jiménez y Enrique Guanciroli dictarán sentencia condenatoria contra Pedro Montoya e Ivana García, dueños del Sheikh y Lucy Alberca Campos, encargada del lugar donde funcionaba un sistema de captación, traslado y explotación de mujeres para ser prostituidas. Alika Kinan, sobreviviente de la trata, querelló contra sus proxenetas y contra toda una red de complicidades civiles y estatales que legitiman la prostitución. Su testimonio y el juicio son un precedente que intentará reparar a todas las mujeres, travestis y transexuales que se encuentren en causas similares. Veinte años de explotación. Cuatro años de investigación. Cierre de un juicio que puede hacer historia. Alica Kinnan no está sola. Las mujeres y travestis organizadas acompañamos a Alica y exigimos. Cárcel a los procenetas y sus cómplices dentro y fuera del Estado. La prostitución no es trabajo, es violencia. Vivas nos queremos. Imprenta del Olga. Cooperativa de Trabajo. Hacemos trabajos de impresión gráfica y diseño. Facebook, imprint de Lolga Productivos. O escribinos al mail la gmail.com Imprenta de Lolga. Imprimimos tus ideas. FM106.3 Desde la Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 1063. La piel sin sexo, sin género, sin raza y sin credo Cósmica, la aldea global en llamas Cósmica, escúchanos todos los miércoles de 22 a 23 horas Seguimos en Cósmica, más orgullosa que nunca. Seguimos en la 106.3, en la radio que está aquí, en la Ciudad de La Plata, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Aquí abajo en el patio está culminando, está en plena fiesta, la, el último encuentro de la Cátedra Virginia Volten, esta cátedra libre y feminista, en donde hoy tuvo su último encuentro del año y se está escuchando cómo bailan, cómo cantan las compañeras y compañeros. Y estamos más orgullosos que nunca porque... Estamos hablando de la marcha del orgullo LGTB en la 25 marcha que se viene este 26 de noviembre, este sábado, en la ciudad de Buenos Aires. Recién hablábamos con Gustavo Pecoraro, que un poco hacíamos historia de la marcha del orgullo en nuestro país. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Florencia Guimaraes García, que es integrante de la columna denominada Orgullo en Lucha. ¿Cómo está, Florencia? Hola, buenas, ¿cómo va? Buenas noches, muchas gracias por darnos tu tiempo de esta noche. No, y a queremos que nos cuentes un poco cuál es la idea, cuál es la propuesta de esta columna Orgullo en Lucha para esta 25 Marcha del Orgullo. Eh, así es, esta es la, la número 25, nos encuentra en un contexto eh, muy nada beneficioso para nuestra comunidad, ¿no? Entonces por eso la necesidad... De, de, de esta columna eh, que específicamente sale a repudiar ¿no? la, la, las políticas de, de este nuevo gobierno fascista y represor. Por eso una de las consignas principales es, no en nuestro nombre, Macri es ajuste, hambre y represión. También una de las consignas principales para nosotros y nosotras es eh, justicia por Diana Sakayam, no que es algo que venimos pidiendo fuertemente... Eh, ya desde el año pasado así que bueno, sobre todo eh, eh, separarnos, digamos, no sé si separarnos pero bueno eh, eh, distinguirnos quizás de la, de la convocatoria oficial que tiene consignas que a nosotros realmente no nos representan como la ley antidiscriminatoria que es una ley punitiva que sabemos que solamente eh, va a caer sobre, sobre sobre los mismos de siempre ¿no? que son nuestros pibes marginados por esta sociedad Yo te iba, te iba a preguntar Florencia si de alguna manera la columna Orgullo en Lucha eh, eh, es un poco la continuadora de lo que lleg eh, llegaron a denominar los medios de comunicación la contramarcha eh, que una de las compañeras que llevaba adelante era la Loana Berkins Claro, totalmente vendría a ser la continuidad de lo que antes se denominaba la contramarcha que hasta nos han robado ese, ese nombre porque ahora la contramarcha estaría supuestamente encabezada por las familias naturales. Es cierto. Claro. Patético. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo surge todo eso también, con qué nos encontramos. Eh, nuestra columna también, bueno, varias de las, de las consignas eh, son las, las que venimos peleando hace muchísimos años, ¿no? Que es por, por la ley del aborto legal libre gratuito. Eh, por la separación de Iglesia del Estado, que es algo que venimos también hace muchísimo tiempo. También, eh, eh, justamente ayer estuvimos participando muchas de nosotras y nosotros de la, de la marcha con, con nuestros hermanos migrantes, así que también eso es una, eh, eh, no al centro clandestino para migrantes, eh, nada, también eh, eh, pedir por la ley de reparación, que es una ley ¿no? que, que Luana dejó también antes de partir, eh, que ya es la tercera vez que, que se presenta, es una ley que viene a reparar el daño y, y, y la humillación y el encarcelamiento que han sufrido las compañeras que son un poco más grandes en la época de, los, de las contravenciones. Eh, bueno, tenemos varias, varias consignas, ¿no? Eh, lógicamente, eh, gritar fuerte lo van a ver quien presente, eh, eh, hablar de, de los travesticidios que es algo que también mañana vamos a hacer una movida... Bueno, ya que estamos te lo digo. Sí, el grito traba, ¿no? Eh, sí, Flor? es un gritazo traba trans latinoamericano que estamos armando un conjunto con compañeras de otros países como de México, de Chile eh, para salir a, a gritar bien fuerte que basta de travesticidios, ¿no? Que nos dejen de matar. Vemos un recrudecimiento muy fuerte de crímenes de odio hacia nuestras compañeras últimamente, entonces bueno eh, venimos con una agenda muy cargada y en las calles, que es como como como como como tenemos que estar como sabemos y donde, donde estamos siempre, ¿no? militando la y en las calles Gritando fuertemente. Te iba a preguntar Florencia justamente con esto, sí. veníamos hablando con Gustavo de un poco de la genealogía de las marchas del orgullo, te iba a preguntar sí. vos cómo ves eh, a la comunidad trans, travesti, transexual en nuestro país dentro de la propia comunidad, eh, cómo ves los diálogos posibles que estamos teniendo, eh, la visibilización justamente de lo que vos nombrás de los travesticidios, digamos, cómo sí. ves eh, esto en la lucha cotidiana de las calles. Yo lo veo bastante... Eh, no, no quiero decir mal, la, no, no, no sé si mal. Quizás hay muchas divisiones, eh, muchas separaciones, eh, eh, muchos egos antepuestos eh, ante la lucha, eh, cosa que es todo lo contrario que nos inculcó y nos enseñaron no solo Luana Berkin, sino Diana y, uh -huh. y, y Marlene Guayar misma, ¿no? Eh, veo un poco de, de, de todas estas cuestiones, pero bueno... Eh, de a poco nos vamos juntando, tratando de dejar algunas diferencias, porque diferencias vamos a tener siempre, todos y todas, eso es lógico, eh, y poniendo el, el, el enfoque en, en causas comunes, porque la realidad es que, que nos están matando, y nos están matando de hambre también a todas nuestras Además, compañeras, eh. persiguiendo, encarcelando nuevamente, como no veníamos viendo hace mucho tiempo, estamos nuevamente yendo a buscar a compañeras a las comisarías, eso sí, si nos abocamos a la provincia de Buenos Aires o a la capital federal, porque la realidad de las compañeras a lo largo y ancho del país, mucho no han cambiado, hay provincias que siguen teniendo códigos contravencionales, Exacto. entonces bueno, yo creo que es necesario descentralizar un poco, que, que todo está centralizado acá en la capital, ¿no? Eso hablábamos hoy con compañeras mientras nos juntábamos para seguir organizando del gritazo otra batranza hay muchas cuestiones que una capaz que viaja a otras provincias y, y no puede creer las cosas que pasan y acá no llegan y, y, y entonces creo que hay que estar unidas, fuertes y, y, y, y comunicadas, ¿no? Crear lazos y crear, crear eh, eh, lazos sobre todo. Y también poner mucho enfoque en la memoria, ¿no? en la memoria, la memoria activa. Hay que recordar a todas nuestras referentes, a nuestras compañeras y, y, y, seguro, y seguir sus caminos, ¿no? Que, que, que gracias a muchas de ellas que hoy lamentablemente no están. Eh, Tenemos muchísimos derechos que se conquistaron en la, desde la comunidad travesti y transexual. Exactamente. Eh, pasemos el limpio entonces, Flor. Mañana, 24 de noviembre, está el gritazo. Que esto? Eh, ¿Dónde es la convocatoria? Eh, mañana nos vamos a juntar a las 17 en la Plaza de Mayo, donde la está la pirámide eh, para el gritazo traba trans latinoamericano. Eso es a las 17 horas. Y el sábado 26, en la columna del orgullo eh, en lucha, ¿desde dónde sale? Eh, nos vamos a concentrar en Perú y Avenida de Mayo A las 15 horas más o menos nos vamos a estar concentrando ahí en esa esquina eh, También pueden buscar, si quieren leer el documento, eh, colaborar <ríe> y todo lo demás Porque esto es algo autogestivo y necesitamos de la ayuda de todos y de todas Pueden buscarnos en Facebook, eh, el Facebook es columna Orgullo en Lucha y, y ahí pueden leer tanto el documento como si pueden... Hacer un pequeño aporte o, o simplemente apoyarnos. Buenísimo, Florencia. Muchísimas gracias por este tiempo y nos estaremos viendo ahí en la columna Orgullo en Lucha este sábado uh -huh. en la 25 Marcha del Orgullo. Ahí nos vemos el sábado. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Estuvimos hablando con Florencia Guimaraes García, ella es eh, activista y va a ser parte integrante de la columna Orgullo en Lucha, que es la bueno, como una, una especie de continuación de lo que fuera la contramarcha, eh, que en muchísimos años convocó Loana Berkins con muchas otras organizaciones de izquierda y otras eh, eh, con otras demandas que no son siempre las que por ahí la organización más oficial de la marcha del orgullo LGTBI eh, convoca. Eh, Eh, no, y no queríamos dejar de, de, bueno, de entrevistarla y conocer bueno, la postura eh, de esta columna. Y también nos mencionaba que mañana va a estar el grito traba trans eh, latinoamericano a las 17 horas. Y bueno, escuchar las otras demandas que hay. También una de las grandes demandas de la comunidad trans tiene que ver con los travesticidios. Eh, en el marco también de todas las violencias de género en este 25 del 11. Que es un día más que eh, salimos a gritar contra los femicidios y también contra los travesticidios creo que ya estamos a, a, al horno con el tiempo son tan pasaditas las 11 de la noche agradecemos a Joaquín a Pablo que estuvieron ahí haciendo las veces de producción eh, para el programa mandamos un saludo grande a los compañeros y compañeras que también hacen cósmica a Karina Orqueda y a Sebastián Eh, nos estaremos encontrando el próximo miércoles a las 22 en el último programa de Cósmica y nos vamos a despedir con un temita vamos a comentarles que los temas musicales que estuvimos escuchando son de una película que se llama Short Bast que es eh, un club sexual eh, de... Estados Unidos y que post eh, eh, 2001 cuando está el atentado contra las torres pasan muchas historias y bueno eh, esa película está buena para cachondearse un poco y tener un poco de ideas de que la vida se puede vivir sin... Eh, no solamente en pareja sino también en otras maneras de amarse y más que bien estaba para compartirlo eh, previamente a la marcha del orgullo LGTB que en la marcha del orgullo una de las cosas importantes e interesantes que hay es cuando se llega a congreso y Eh, está el momento de darse un beso con la persona que quieras darte un beso o con las personas que quieras darte un pico del orgullo muchísimas gracias por haber compartido este programa, este cósmica del día de la fecha, nos estamos viendo, nos estamos besando en las camas y en las calles 22 horas cósmica escucha cósmica la aldea global en llamas